Linda musiquita en el mediodía pampeano, esperamos que estás en salud, que están bien vos y tu familia y por supuesto, si podés, acordate, siempre hay alguien a quien darle una mano, incluso ese gato empapado que está al lado de la puerta. Por supuesto que vamos ya mismo a la agenda de la comunicación comunitaria en Radiocracia Plus, pero primero la saludo a Valen Quintero que está en el estudio conmigo. Bienvenida, mm, Valen. Muy buenos días. Bueno, por lo menos este para quienes estamos acá que no nos ha acontecido nada mayormente, pero Tal bueno, igual. sabemos la, las situación compleja a raíz de la lluvia que está aconteciendo. Definitivamente otro evento que le pone los puntos a las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer y bueno, parece que van a funcionar los los institutos, las instituciones y todas estas cuestiones que aparecieron hace un mes y medio más o menos que hablábamos con Juan Pablo en Así el paso. Es. En el Pase Valentina otro viernes con la cosa cultural, pero primero tenemos agenda y vamos a recibir ya mismo a nuestro invitado que está en línea. Lo tenemos a Ernesto Migone, un especialista en política internacional. Ahora le vamos a preguntar si es política internacional, relaciones internacionales, geopolítica, Bien, ¿eh? cómo se le dice a esto. Pero primero hay que decir que Ernesto tiene una trayectoria impresionante y es un gustazo recibirlo en Radiocracia Plus. Buenos días, Ernesto. Eh, Valen Quintero y Juan Pablo Bertolini por acá. Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo les va? bueno Buen día buen, Buenas tardes, estamos en el medio Buen mediodía tal ¿Cómo están? Sí, ahí Pasados vamos. por agua <risa> Pasados por agua, sí eh, Esperamos que estás bien, Ernesto, que no tuviste muchas dificultades, este, nada No, no, no no no, no, no, no, no, espero Espero que el pueblo piano esté surfeando lo mejor posible esta situación, entiendo que que ha habido algunas situaciones graves, así que pero bueno, esperemos, esperemos que como decía, no esté recién la propia solidaridad también entre los vecinos colabore. Así es. Además de lo que las autoridades tienen que hacer, ¿no? Tal cual, tal cual. Ernesto, ¿cómo te describís a vos mismo si te tenés que presentar como ponerle, no sé si en un aeropuerto, pero si nadie te conociera en una habitación a la que acabás de entrar, que sos? ¿Periodista, sos autor, sos especialista que ¿Cómo le decís a un vecino, a una vecina, a qué te dedicas, Ernesto? Soy periodista y soy también militante de las causas justas. Así que y la, propia, la propia militancia me ha llevado a interiorizarme en, en temas de política internacional para, para entender por qué pasa lo que pasa. Uh -huh. Muy bien. Eh, y bueno, y te vamos a, a tener en, en el Consejo Deliberante de la Ciudad un poco para debatir. Eh, contanos cuál es tu idea. Mira la idea... Me convocaron del Partido Comunista Revolucionario de acá de La Pampa, del cual yo soy miembro también a nivel nacional, eh, para justamente conversar un poco sobre, sobre la situación internacional en general, sobre el ataque sobre Irán, y eh, por qué sucedió cuál es la, la situación actual este, bueno y que conversemos un poco en qué mundo estamos y cuál es la perspectiva de, de los trabajadores y el pueblo en en este, en este mundo tan complejo ¿no? digamos este iría eh, es una actividad que se enmarca en el, en el mes de la prensa del semanario hoy que es el semanario partidario. Eh, así que bueno, es, esa sería la, la razón de, de la actividad Y pudiéramos intentando, como decía recién Entender un poco este mundo tan complejo ¿no? Nuestro Papa Francisco, hace poquito se cumplió un año de su fallecimiento Hablaba de un mundo que tenía una tercera guerra mundial por partes Esas partes, uno podría decir, cada vez más grandes son esas partes Eh, y bueno, estamos estamos asistiendo a, a situaciones este, que van aproximando eh, la posibilidad concreta de un, de un enfrentamiento entre potencias y los pueblos y las naciones del mundo estamos de alguna manera a merced de esa, de esa disputa mundial, ¿no? Hay una... podríamos decir hay un, un... se puso en jaque ya hace un tiempo, pero aceleradamente se va poniendo quizás... Este, bueno, recientemente en jaque la posición de Estados Unidos como, como potencia hegemónica, digamos, alrededor de, de la irrupción de China, alrededor de la irrupción también de, de la Unión Europea, las contracciones con, con Estados Unidos, Rusia, una cantidad de países que, que tienen un peso en el, en, el, en el tema internacional, en la situación política, económica, militar, geopolítica eh, internacional, Y, y bueno, yo creo que es necesario que podamos ir discutiendo colectivamente y de manera también horizontal, ¿no? No sé, digamos, los saberes, uno puede aportar algunas visiones, pero al mismo tiempo es, es importante construirlo de manera horizontal. este Cada uno tiene una, una parte de saber y de experiencia, eh, intercambiar sobre... Sobre cómo vemos esta este mundo no esta situación con guerras con mucho sufrimiento y al mismo tiempo con con resistencias Irán ha resistido 39 días eh, la, la agresión la bárbara agresión de Estados Unidos cuando se marchó el suelo de Trump y también la agresión del estado de Israel que tiene un, un gobierno este que está cometiendo además un genocidio en gas Bueno, eh, la verdad, Ernesto, existe una invitación para esta tarde espectacular porque primero te paraste de un lado de la contienda, esto que nosotros hablamos este, en la comunicación comunitaria este, con una perspectiva humana, humanista, humanitaria y demás, eso, y eso está muy bueno, pero además este, se te escucha y se entiende que hay una humildad en tu, en tu manera de contarla, a una situación que por los por lo menos es descabelladísima, eh, impensado este primer cuarto del siglo 21. Eh, lo nombraste, se me abrió un todo un abanico, ¿no? Porque lo nombraste al Papa Francisco, se me ocurre preguntarte, al final era Regroso Francisco. Este, pero lo vamos a dejar ahí, por ahí es un color nada más. La cuestión de fondo, esta posibilidad de que haya un enfrentamiento entre potencias es literal, ya está ocurriendo. Podríamos decir que el cese al fuego de la guerra que Estados Unidos e Israel le están haciendo a Irán vino a propósito de que fueron alcanzadas las vías del ferrocarril que China e Irán están tendiendo para la construcción de aquella ruta de la seda y demás, y ahí parece que sonó un una telefonata distinta y hubo necesidad de decir, bueno, para, pisala, porque acá se está por armar, le tocaron los intereses a China, eh, se notó, me parece, se notó, a ver si vos coincidís con, con nosotros. En todo caso, y más de fondo, Ernesto la posibilidad de que entremos en una debacle no solo financiera que me encantaría que ocurra, sino también de eh, bueno, de fertilizantes, de helio que se utiliza para fabricar microchips, lo que podría empezar como una debacle económica nada más, podría ser también alimentaria, podría ser tecnológica y sigue la cuenta, todo de la mano de la el desmoronarse de un viejo imperio 600 años del Imperio Occidental que se están yendo al tacho. Y agarra la por donde te parezca, Ernesto. No, yo creo que eso que vos planteás eh, demuestra la gravedad de la situación, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos midió y pensó que con una acción militar de cinco días, una semana... Eh, podía hacer un cambio de régimen este voltear el, el, el gobierno teocrático de la República Islámica de Irán y imponer un gobierno afín a sus intereses. De fondo está ese tema que vos planteaste en relación a la alianza estratégica de Irán con China y con Rusia. no Tiene una tiene un acuerdo en el 2021, firmó un acuerdo con China de 25 años de alianza estratégica y el 80% de la producción petrolera y energética tiene destino a China. China, desde el punto de vista de China representa un 12% de lo que importa, eh, es decir, que golpeando a Irán es un golpe directo a, a los recursos de importación energética de China. Desde la perspectiva de una potencia como son los chinos, que está en crecimiento, que está en expansión, eh, y efectivamente le pone pone situación, digamos, de la ceremonia del, del imperialismo yanqui. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa, digamos, porque la guerra no sucedió, esa planificación de los Estados Unidos, Irán, no solo el gobierno, sino el propio pueblo iraní, insistió valientemente bien, a los ataques terroristas, porque el primer día lo mataron al Khamenei, pero también mataron... 100% de civiles iraníes, entre ellos eh, la famosa escuela de niñas, de 168 niñas que asesinaron, eh, intentando generar terror en la población iraní y que la propia población fuerce la renuncia o la salida de su gobierno. Parte, inclusive, de los que resisten eh, estatal de los yanquis fueron parte de los que también protestaban contra el gobierno iraní, Eh, por una situación este de, de inflación, de, de desempleo, etcétera Pero el ataque de los Estados Unidos unificó a ese pueblo eh, y un gobierno que se a resistir el embate y eso abrió la posibilidad de eh, forzar la tregua. Y efectivamente, en el momento que Israel, porque Israel que golpeó parte de la infraestructura, que es parte de... Eh, la Franja y la Ruta, o no la nueva Ruta y la Seda, como se pronuncia, los chinos y los los paquistaníes, ahí se, eh, digamos, de alguna manera forzaron y pusieron, bueno, el, canciller, el portavoz de la Cancillería de China planteó, eso es una línea roja, no lo vamos a permitir, cambio el juego, y eso de alguna manera. Pero es sobre la base de que el pueblo iraní resistió, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que crecieron las protestas en Estados Unidos no contra la guerra, el no-king pasó a ser no-king, no-war, no-wise, ¿no? No, no reyes, no queremos guerra, no queremos eh, deportación de, de migrantes, y el, también el Estado de Israel, parte importante del pueblo israelí, volvió a ganar las calles, no, destruyendo claro, el genocidio claro. en Gaza y eh, digamos pedi, pl planteando que, que había que parar el Irán y, y la guerra. Entonces, ahora, toda esa situación, sumado al famoso bloqueo del Estrecho de ormuz ¿no?, que por donde, como se ha dicho, por, digamos, reiteradas veces, pasa el 20% de las exportaciones de, de petróleo del del mundo, pusieron al mundo, eh, de hecho, no está claro que no vaya a provocar, es, por más que ahora hay tregua, y hoy el gobierno iraní planteó que está completamente abierto, no está claro que eso no vaya a provocar, de mínima una estrategia inflacionaria y posiblemente una recesión. Y eso va a agudizar las contradicciones entre las potencias. Por lo tanto, yo lo que veo es, la perspectiva en ese sentido es gravísima y va a depender mucho, por eso hago tanto énfasis en, en cómo es la resistencia del pueblo iraní, del pueblo palestino y también de los pueblos de las potencias este que han debido... Eh, Va a ser clave el rol que juguemos nosotros en ese sentido, nosotros como parte de los pueblos del mundo, que, que le pongamos un límite a esta locura encabezada por Trump, eh, pero para que se le preparan todos. Porque, por ejemplo, la tasa de producción militar y de desarrollo tecnológico de China, la tasa es superior a Estados Unidos. No lo iguala militares, ¿no? Estamos hablando más o menos que de presupuestos militares, sino que un tercio del billón de dólares que destina a Estados Unidos y del billón de 3 billones que va a destinar a Estados Unidos para su presupuesto de guerra. Pero acá hay una hay una carrera armamentista, ¿sí? si bien hay algunos que dicen sobre la base de eh, la existencia de armas nucleares, que eso de alguna manera es disuasorio, bueno, yo soy de los que piensan que el capitalismo y el imperialismo tiene la guerra como, es una mala metáfora para el día de hoy, pero como la nube y la tormenta. Entonces, la verdad que es una, es un, es una perspectiva muy muy grave si, si los pueblos del mundo y las naciones oprimidas no nos, no nos manifestaron, no empezamos a poner arriba de la mesa justamente, ¿no? Primero ser conscientes, conversamos entre nosotros y al mismo tiempo este buscar acciones donde manifestemos que ahí este el modo en que queremos vivir. Bueno, ahí está el corazón parece de la charla debate de esta de esta tarde, ya la presentación está sobradísima, Así es. valen. Eh pensaba que bueno, quienes están eh, movilizados por, por el tema sin duda que ya captó su su atención, pero bueno, es un tema que tal vez nos parece lejano a los comunes de a pie, pero es algo que es sumamente importante y, y trascendental porque nos va a... nos influye. Entonces, bueno, por ahí pensar cómo... Eh, ¿Para quién está pensado ese debate? Si esperas a, a, a... o cómo invitas a las personas este, que tal vez no estén tan tan movilizadas por la temática a que, bueno, le presten más atención. mira me parece que es un tema... Ya de eso digamos, nos, nos influye directamente en el sentido de, de, de, del impacto desde de punto de, de la economía en Argentina. Uh -huh. Pero es abrigar que tenemos un gobierno que claramente nos pone del lado de esa economía, del lado de los Estados Unidos, del Estado de Israel, donde plantea que nosotros estamos en guerra contra Irán, que catalogó a un, a un área del gobierno iraní como una organización por ejemplo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, eh, por lo tanto, el propio gobierno era inconsulta, eh, declarativamente, no formalmente, uh -huh. pero ubicó a, no, a nuestro país eh, en un agrupamiento mundial, ¿no? En este que hoy... Es, digamos es más agresivo Entonces, tal, tal cual la situación que se lo va, la situación en Venezuela y el ¿no? que se lo vea a simple vista parado de la de la forma eh, más impropia de los estados Eh, maduros que debieran estar caracterizando esta etapa de la historia de la humanidad. Ernesto, se empezó a entrecortar la comunicación, eh, nos consumimos los pocos minutos que teníamos, es un gustazo tenerte dentro de la agenda de Radio Carmes para más adelante volver a tocar la temática y por ahí recoger un poco el balance de lo que va a ser esta charla, debate de esta tarde te damos la bienvenida a Santa Rosa, no somos los, los dueños, no, somos, no te vamos a dar la llave, pero te agradecemos por estos pocos minutos que sirven para entender que esta tarde hay una gran posibilidad, franqueza, honestidad, un lenguaje sencillo, llano, accesible, para entender al mundo con una perspectiva Eh, criolla, si se quiere. Eh, gracias, Ernesto, por este rato. No sé si te quedaba gracias. algo, Valen, pero Estamos. tenés el micrófono a disposición para despedirte como te parezca. Muchísimas gracias por este poco tiempo, Ernesto. Sos, eh, es un lujo esta tarde en Santa Rosa, ¿eh? Les aviso. Bueno, les quedo a disposición para cuando quieran y les agradezco enormemente el espacio. Esperemos que el tiempo no, nos ayude un poquito a, a que se utiliza la, la actividad. Hay que ver si Y tendremos quizás que cambiarla de, de lugar pero vamos a estamos, estamos justamente en este en este momento me llamaron a ustedes, así que pero sí la idea es seguir insistiendo con un tema que, que nos a todos y de lo es. que nos tenemos que hacer cargo ojalá que sea un cambio de lugar por la cantidad de gente que va a querer estar esta tarde en el consejo deliberante gracias Ernesto. un abrazo gracias abrazo Bueno, Ernesto Migone pasó por la, por la eh, parte esta de la mañana quermesera que ya se transformó en el mediodía, que es Radiocracia Plus y que enseguida vuelve con la agenda cultural, ¿vale? Sí, sí. ¿no?